Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es hora libre, hora libre en el aire de Farco satelital y para todos aquellos que puedan sintonizarnos o escucharnos o bajarnos vía web eh, con la posibilidad de comunicarnos ¿no? como lo hacemos semana a semana en este mes de noviembre eh, con la posibilidad también de acercar esas distancias que muchas veces gracias a los medios de comunicación podemos de alguna manera atravesar. Hoy con la visita de algunas alumnas de la Escuela Nacional número 13 eh, Tomás Espora. Chicas, ¿cómo les va. Bien Me gusta así en coro que me hablen sí. ¿Lo, ¿Lo ensayaron? No <risa> Bien, nombre y apellido ¿Vos? Yara Saldungaray Bien Josefina Oli Bien, eh, las dos bienvenidas ¿Son alumnas de qué quinto año? No, no cuarto, cuarto comunicación cuarto año comunicación. Ellas trabajaron con la profesora Natalia Dinotto, el capacitador y eh, profesor y coordinador ahí en la producción de programa rec Red Escuela de Comunicación, Néstor Cortés. Hoy en la coordinación de piso está ahí el Blanca, ahí haciendo un poco de imagen, haciendo algunas cositas. Tenemos invitados, gente del ISTRIR, después los vamos a presentar. Así que ISTRIR, que significa Instituto de Superior de Tiempo Libre y Recreación, eh, pero ellos son de la carrera de comunicación. Eh, y así como ustedes están haciendo la orientación en comunicación eh, En la escuela media Hay también carreras de a nivel terciario En este caso en desarrollo local Ahí están haciendo una captura de imágenes y demás cosas Hola era como te digo Así como le decimos a la gente hola También tenemos que hacer algunas presentaciones La gente se puede comunicar con nosotros Los oyentes pueden salir de esa situación de, de solo escuchar Y también pueden hacer algunas cosas más Como escribirnos, sí. por ejemplo, o buscarnos uh -huh. La gente se puede comunicar con nosotros a través de www.programarec.com.ar Si la gente nos quiere escribir, lo puede hacer vía mail a través de hora nos pueden encontrar en Facebook escribiendo Programa Rec todo junto. Agradecemos al Foro Argentino de Radios Comunitarias por permitirnos llegar a todo el país. Les recordamos que pueden bajarse este programa ingresando a www.farco.org.ar.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 Río Negro. A todos ellos un fuerte abrazo, un saludo, y ahora sí vamos a empezar con el programa. ¿De qué vamos a hablar? Cuéntenme. Bueno, vamos a hablar de trastornos alimentarios. Trastornos alimentarios. A ver, ¿y por qué eligieron este tema? Bueno, porque es un tema que nos toca vivir a todos, o sea, es un tema que se, se habla bastante, pero capaz acá se puede extender un poco más, porque se habla más desde una parte de síntesis. En, uno lo escucha, pero capaz no sabe bien lo de... ¿Cuántos trastornos abarca? Bien, a ver, primero todos morfamos, tenemos que comer para vivir, ¿sí? Y la otra cuestión es, muchos de estos problemas son como palabritas que ahí andan rondando, como, qué sé yo, anorexia o... Bulimia... Y uno a veces no sabe muy bien qué es cada cosa, de qué se trata, qué problema conllevan, cómo se viven. A ver, la primera pregunta es, dentro de la escuela y en la dinámica de interacción y de convivencia diaria, ¿alguna vez se encontraron con una problemática asociada a la problemática específica de la alimentación? Sí. sí. Bueno, la, vi, la viví en mi caso. Sí. Tuviste vos eh, sí. un problema. ¿Y, y ahora, ¿cómo lo trabajás? No, ahora eh, yo estoy haciendo tratamiento eh, con una psicóloga especializada en alimentación y bueno, estamos ahí. Sí. Y pregunto, en tu caso, bueno, entonces en primera persona, pero ¿y, y vos? Eh, ¿Cómo te llega el tema cuando alguien vive algo de esto? ¿Te habías dado cuenta? ¿No, no, no lo tenías presente? ¿Te preocupaba? ¿No, no te preocupaba? Tengo hipótesis hacia en la cabeza, pero te pregunto. Eh, sí, vos? es algo que ronda mucho sobre los adolescentes, sobre todo con el tema de los medios que como que te ponen un, una figura de una figura física eh, muy flaca, tanto sean las mujeres como en los hombres. Sí, cada vez más. Y y sí, o sea, conozco situaciones de amigos que no te das cuenta a simple vista de que tienen las enfermedades, pues es una enfermedad más interna, pero Pero sí, con el tiempo te das cuenta y y te preocupa, si es tu amiga te preocupa. ¿Y en qué cosas se nota? ¿En qué, en, en, en, qué, ¿En qué situaciones uno podría llegar a advertir? Digo, después van a hablar en profundidad, pero para aquel oyente que nos escucha por primera vez dice, bueno, hay trastornos alimentarios, pero eh, ¿en qué cosas yo me puedo dar cuenta que quizás pueda ayudar a alguien o pueda decir, che, para consultemos? ¿Cu ¿Cuándo es que alguien puede enfrentarse a una situación y a veces no darse cuenta de que está conviviendo con alguien que tiene este problema o estos problemas. Antes que nada, las evasivas de comida, que te dice que no, que ya comí o, o estoy llena, o cosas así, capaz no comió nada. Ella se me ríe, ¿por qué te reís? Contame. <risa> Porque ella sabe, va, se, se lo hago muchas veces y... Eh, pero qué sé yo, o sea, para alguien que lo vive, la gente lo ve afuera y a veces te dicen, no sé, tipo cosas como enferma o querés llamar la atención o esas cosas y es muy ofensivo porque no es fácil, uno uno no elige esto o sea, esto se da por algo en especial, se da y pasa y qué sé yo Bueno, efectivamente es un trastorno y en tanto hay, hay esta idea de de que no es algo que uno eh, toma la decisión Nadie elegiría como posición Tener que superar algo Que de otra manera No hay nada para superar digamos ¿Qué sé yo? Alguien que no tiene ningún problema Con la cuestión de la comida No tiene entonces por qué Sentir que ahí hay un problema a superar Digo Yo entiendo gente que no come A mí me pasa la, al revés Que yo morfo mucho <ríe> Que también es un trastorno Sí, sí Digamos, de hecho, ya tiene varias definiciones ahí para dar de, de diferentes trastornos, que la gente, o sea, uno dice trastornos alimenticios y es como que siempre va una pequeña parte, ¿no? A mí pero... me parece como gigantesco, sí, es... pero no sé si a todo el mundo le, le va a empezar a, a reflejar lo que uh -huh. nosotros entendemos como trastornos. Así que pasémonos al limpio, a ver qué, de qué se trata. Eh, la bulimia, antes que nada, eh, los bulímicos suelen hacer atracones de comida ...y por la culpa... Eh, ...usan laxantes... ...usan diuréticos... ...o si no... Eh, ...simplemente se provocan el vómito... ...y después hay otros que sin vomitar... ...hacen ejercicio excesivo... ...o dietas muy estrictas... ...no desayunan... ...ni esas cosas... Eh, ...después la anorexia... ...comen casi nada... ...también realizan ejercicio en exceso... ...vomitan, toman laxantes... Eh, ...pero siempre... Eh, comiendo, comen pero después toman los laxantes para que eliminar todo eso que, que tenían adentro eh, después otro, tras, otro trastorno es la vigorexia que son esos que son adictos a, a hacer actividad física a ser los fisicoculturistas y más que nada eh, suelen tener dietas a base de proteínas y, y suelen ser pura fibra o sea músculo y nada más Eh, reducen los lípidos, o sea, no comen grasas y todo, todo eso. Y después la alcorexia eh, es una, un trastorno nuevo que se descubrió hace poco, que es no comen, pero a base a cambio de eso eh, aumentan las calorías ingiriendo alcohol en vez ¿Cómo, de ingerir ¿cómo comida. Alcorexia. Sí. sí, la, la parece mucho mucha famosa así todo, en vez de ingerir comida, toman reemplazan las calorías por la de la comida por el, por las del alcohol. O sea, no. yo tampoco lo conocí a ella... No. Investigando. Es un trastorno que se descubrió hace poco. Y, y, pero puede ser grave eso. O sea, si y no sí. morfás y tomás solo alcohol... El cuerpo debe como colapsar pronto. Sí. sí. Y otro, otro trastorno que también es nuevo en, el, en la palabra... Por así decirlo, que se descubrió... Como que no tenía nombre antes... Es la megarexia. Que son las personas obesas que cuando se miran al espejo... Siente que son extremadamente flacas Entonces o sea, eh, Es como una anorexia inversa Se ven flacos claro. Entonces eh, Ingieren mucho alimento mucho alimento Para cambiar esa imagen física Que tienen frente al espejo ah. Pero en realidad eh, Suelen ser personas que son obesas cuando O sea, es, tienen una distorsión en la percepción Y el problema En realidad es, es, es acerca de Su percepción acerca del propio cuerpo digamos Claro no, no no lo viven ellos como si fuera un problema el problema de la comida, es claro. una consecuencia. Claro. Es muy complejo porque plantearlo así, me parece que no digo, muchas veces uno piensa, bueno, hay que hacer en tal caso una dieta y acá, entonces pareciera que habría que consultar a otro profesional que no sea estrictamente el que te enseña a comer solamente. Claro, el nutriólogo. No, un prisionista digo, digo, acá habría que consultar a alguien más a un, a un psiquiatra, un psicólogo algo Porque sí, bueno, hay, hay un sí. problema más eh, Como de otra área ¿no? uh -huh. eh, Ustedes estuvieron investigando Con sí. quienes hablaron qué... Hablamos con con una psicóloga Que se llama Guillermina Borne El, La producción la consiguió Y pudimos conseguir la entrevista Es especialista en trastornos alimentarios en adolescentes y nos habla de, acerca de los desórdenes en la alimentación y la patología de la enfermedad. La educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. El desorden alimentario está clasificado como una patología del acto. Si nosotros pensamos que en el, el ser humano tiene como recurso la palabra para poder elaborar Eh, la, las cuestiones psíquicas para poder elaborar los afectos en el ser humano pone en palabras y de esa manera eh, puede elaborar en las patologías alimentarias por ser patologías del acto hacen o sea, tramitan vía, vía un acto eh, y no hay una elaboración simbólica vía la palabra por eso el abordaje que se propone es poder poner en palabras cuestiones traumáticas que se ponen en juegos en, en el acto de no comer, de rechazar el alimento o de eh, comerlo y vomitarlo. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio... Eh encuesta A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito. O Carlos Gardel no mucho. comenzó su carrera cantando un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! bravo ¡Todavía! Bravo, bravo, bravo. Dale, dale. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Recordamos aquellos que nos sintonizan, que estamos en hora libre, hoy con las chicas de la Escuela Tomás espora en Nacional número 13, eh, hablando acerca de problemas o trastornos alimentarios, escuchábamos antes eh, la voz de una especialista, una psicóloga, que nos decía que, bueno, había ahí un problema cuando la gente no bueno, quiere comer o come en exceso, ¿sí?, eh, la pregunta ahora es... Eh, ¿Dónde encontramos acerca de esta problemática referencias? Aparece seguramente... Ah, ustedes antes encontraron en la escuela, pero después aparece en otros lugares. Sí, o sea, en el ámbito muchas veces del modelaje y de todas... Es tremendo, o sea... La, yo que estuve cerca de ese ambiente, las cosas que se hacen son muy terribles. ¿Como que Yo fui modelo un tiempo. Uh -huh. eh, y o sea, lo que se... Primero que cada una, eh, es muy irónico verlo de esta forma, y es como normal, porque pues, hay gente pasando, y eh, cada una al lado, o sea, vos tenés, digamos, el camarín que es súper gigante, donde están todas las modelos, las pruebas de vestuario, etc., eh, y cada una al lado tiene un vaso de hielo, o sea, comes hielo para, para estar más, para sentir... Sí, no. Que mordés algo sí, que, que está llena O el vaso de hielo sin agua O sea, son vale, solo los hielos Como hielos, para ir agarrando claro. Para ir masticando Sí, ahí pasan diseñadores Productores Toda la gente y, y, y saben O sea, vos tenés el ejercicio De masticar Solo agua Exactamente Y eso es común Sí, hasta O sea Por esas veces cuando salen desmintiendo Salen grandes eh, diseñadores O cosas así Es como le estás mintiendo la televisión porque vos sabés que no no es como que, que algunos dicen, no, porque no nos importa tanto el cuerpo de las modelos, es mentira si, sí, si, sí. un centímetro más de cadera, olvídate, quedaste sin laburo si, ¿Sí? si, ¿Sí? es, es así o sea, te miden siempre cada antes de cada desfile, una chica una vez creo que ¿cuántos centímetros más tenía de cintura? no sé, uno y medio, dos y la, la bocharon tremendo no sé. Y, y nada, uno se siente mal Porque decís Quiero llegar a ser una modelo grosa Entonces empezás cada vez más y más y más y... Ahí hay una cuestión también De las dimensiones normales de cualquier sujeto ¿no? Donde uno en realidad No tiene por qué entrar dentro De una talla Porque hay muchísimas tallas uh -huh. digo, de, Así como hay muchísimas alturas eh, También hay muchísimas espaldas Grosores digo Aceptar eso también debe ser un ejercicio muy difícil cuando llegaste a un nivel de distorsión donde te acostumbraste a que todo el mundo hace como que está todo bien y son esto, convivientes con estas con sí. estas situaciones de trastorno y nadie dice nada, es más, todo el mundo apaña que eso sea así y después lo niega en cámara en tal caso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con la aparición de esto eh, en, en otros ámbitos como puede ser, no sé, el cine, la música y tienen alguna referencia de sí, eh, por ejemplo ahora en, ahora vamos a escuchar una canción que es la cantante Sia, que se llama Brit me que el, el, la traducción del, del título sería en eh, respírame que, que quiere decir como que le den aliento como que le ayuden porque se volvió volvió a caer ella ella fue tu, tuvo este problema Eh, yo, yo investigué un poco Y investigando, ella tuvo este problema Tiene otras canciones referidas a lo mismo Y, o sea, como diciendo Pidiendo ayuda, la canción Trata más que nada de que quiere que La, la, la apoyen que, que le den un abrazo Y que de verdad la ayuden Porque se volvió a lastimar Volvió a lastimar su cuerpo, digamos Porque es una forma de lastimarse Hay algo también de esto de Poder amarse como uno es Y con sanidad como uno es Sí, a veces ese añorar determinado cuerpo significa añorar algo que uno puede llegar a salir pero que no es sano. Y reconocer esa diferencia cuesta muchísimo. El artista calculó que a veces lo que hace es intentar de alguna manera expresarlo, ¿no? Eh, Vamos a escuchar el tema, ¿les parece? Sí. Dale. ¿Cómo se llama, mamá? Breathe Me. Sonando esta música que nos lleva seguramente a un espacio eh, de, de lo simbólico distinto, ¿no? Eh, digo distinto porque el arte hace eso muchas veces, ¿no? La música, el cine, nos lleva a, como a otros lugares. Muchas veces nosotros en los programas radiales también hacemos esto, que es la intención de meternos en mundos que desconocemos o que de alguna forma también nos permiten conocer o meternos en historias de otros. ¿Qué Eh, ustedes fueron como tomando diferentes trabajos para producir este programa ¿Antes qué hicimos? Eh, antes tuvimos la entrevista a una experta una psicóloga Y durante todo el programa vamos a tener distintas entrevistas eh, No entrevistas, sino testimonios de chicas que padecieron eh, uh -huh. Ahora vamos a escuchar la historia de una chica que lo sufrió Bueno Mi nombre es Josefina, tengo 16 años y padecí de anorexia bulimia. El problema empezó cuando yo tenía 14. Sí, es de tan difícil de la adolescencia donde te das cuenta que ya no sos una niña. En ese momento estaba at atravesando por muchos problemas familiares. Hasta que decidí que quería ser modelo. Conseguí teléfonos, páginas, llené formularios... Hasta que me comuniqué con una agencia de mucho renombre en Argentina... ...que me dijo que tenía lindas facciones y que veían algo en mí, pero que aún así no daba con el perfil que ellos querían, porque Porque decían que estaba gorda, y yo como adolescente soñadora y un poco imprudente, pregunté cuál era el ideal de peso que ellos buscaban, y me dijeron que era 40 kilos. Y a partir de ahí, nada me importó, yo quería ser modelo, no me importaba estar sano o no. Y empecé a buscar en internet dietas, ejercicios o páginas que me asesoraran de cómo hacía para adelgazar. Tengamos en cuenta que yo pesaba de por sí 49 kilos. Llegué un blog que decía que se podía bajar de peso más rápido y claro que a mí me fascinó la idea. Este blog se llama, se llama porque aún sigue existiendo, Las princesas de Animía. Habí, ahí había muchísimos tips y consejos. Una tabla de peso según Ana y hasta te explicaba cómo engañar a tu familia para que no se diera cuenta de lo que hacías. Y bueno, primero empecé a obviar las comidas con grasas trans, después los azúcares y ya después ya no desayunaba y terminé dejando prácticamente de comer. En ese entonces, iba a una escuela de danzas, que era bachillera a la mañana y danza clásica y contemporánea a la tarde. Teníamos una hora para almorzar, lo que para mí era una gran ventaja, ya que como no estaba en casa, podía regalar la comida o tirarla. Pero al cabo de un tiempo, todo se empezó a poner cada vez peor. Hacía muchísimo ejercicio tomando solo agua y en las clases de danza me bajaba la presión, pero a mí no me importó, empecé a comer un, un poco, pero lo poco que comía lo iba a vomitar. Hasta que unas compañeras me descubrieron, hablaron con la asesora pedagógica y citaron a mi mamá para contarle lo sucedido. Entre el director y mi mamá me obligaron a ir al psicólogo y también me llevaron al endocrinólogo. Había llegado a pesar 40 kilos. Actualmente sigo en tratamiento con la psicóloga del equipo de alimentación. Eh, a ver, varias cosas Primero, gracias por contarnos Es como muy Muy fuerte La historia es Me parece que vale la pena También en tanto uno pueda ver Que hay otros que pasan por lo mismo En el momento calculo que, que te hayan Que tus compañeras Hablen con el director Que te, el director llama a tu mamá No te habrá caído simpático no. Hoy, ¿qué pensás acerca de eso? Hoy últimamente lamentablemente esto es una enfermedad que es digamos como una especie de adicción, uno recae, vuelve, recae y últimamente uno yo de mi caso estoy pasando por una especie de recaída y cuando estás en, la, o sea, cuando antes de la recaída uno dice, "No, esto era una porquería, y como yo lo hice?" y no sé qué, pero cuando volvés a lo mismo, todos los demás están equivocados, uh -huh. Y todos los demás, ¿por ¿no qué decís? Ay, madre, dejame hinchar vos, porque no sé qué, y así, o sea, no te importa ¿Y, y, ¿Y cómo llevamos esta situación, digamos, porque el extremo de no comer o de comer para vomitar y demás eh, ¿Cómo, en, en tu cabeza, cómo funciona hoy, digamos, esta idea de Y convivo con compañeros que en algún momento, si me ven mal, van a llamar a mi vieja O van a decir al director, che, mirá, está pasando esto Eh, ¿Cómo se convive con esa situación? Porque también entiendo que quien te quiere bien, en algún momento va a querer decirlo. Uh -huh. O va a querer hacer algo. Porque te quiere bien, te quiere sana. No, sí, sí. Uno uno entiende que el otro lo quiere, pero no puedes entender. Decís, no, pero que ellos no se metan en mi vida. Y uno está obstinado, ¿entendés? Es, una especie, es como un adicto a las drogas que dice, no, yo hago lo que quiera porque es mi vida y es mi cuerpo. Y uno... En, ese, en, el, en el momento en el que estás pasando por el problema, no lo pensás y no te das cuenta que el, capaz el resto lo hace para ayudarte. ¿En qué cambió a partir del tratamiento la forma en la que hoy, por ejemplo, comes o te, o te manejas, no sé, con la ropa, con los espejos, con, con los demás, digamos? Y, o sea y cambia o sea el tratamiento te, te hace cambiar un poco la cabeza como como yo digo o sea últimamente o sea cuando uno está pasando de nuevo por una recaída a veces las recaídas son más fuertes que capaz la, el, el principio pero o sea cuando estás bien la verdad que estaba, comía bien y todo ya estaba muy recuperada ella y ya, ahora eh, ahora vos sentís que estás pasando por una recaída si sí, de hecho no Dentro de poco me quieren internar y todo eso, así que... Estás es así como en, en un periodo casi sí, límite. Sí, Te pregunto a vos, ¿cómo, ¿cómo se vive alrededor, digamos? ¿Cómo, cómo, qué, qué, qué, ¿Qué ven ustedes y qué pueden hacer ustedes habitualmente? o cómo, ¿Cómo lo manejas vos que la ves en la escuela, que conviven con ella? Es un momento de preocupación constante, porque... ...vos no sabes si ella va a estar comiendo o no... ...y al mismo tiempo no puedes obligarla a que coma... ...porque se te puede enojar... ...no sabes cómo reaccionar... ...entonces... Eh, ...estás preocupado... ...pero no, tampoco sabes cómo ayudarlo... ...y... ...y no sé... ...hay muchos ejemplos del colegio... ...por ejemplo, nosotros nos sentamos juntas... ...y la mamá trata de... ...tenerla controlada... Eh, ...para que coma... ...y fuera del colegio, eh, fuera de la casa... ...cuando está en el colegio también... Entonces, eh, le manda galletitas o cosas así, y, y ella muchas veces como que evade la comida. Y yo no, no la obligo para que coma, pero siempre le digo que aunque está una o dos galletitas, también me hacen feliz. O sea, yo sé que, que la estoy ayudando, aunque no coma las 6, 7 galletitas que le manda la madre. Claro. Ahí hay algo que a mí me llama la atención, que es esto de contar galletitas. Olvídate. O sea, claro... <risa> O sea, esta cosa de, bueno, solo una o solo dos, también hay una cuestión de como meter mucho la cabeza en esto. No, es que uno, cuando, cuando está pasando por esto, tenés que tener totalmente todo controlado. Vos controlado, los demás controlados, eh, las calorías controladas, eh, suena bastante... O sea, es raro y la, mucha no, gente Lleva mucho dice... tiempo Mucha cabeza, ¿Sí? mucha, focalizar mucho En en el día Mucho tiene que ver con esto de comer o no comer sí, Como que hay mucha energía Puesta ahí también ¿no? uh -huh. ah, eh, Digo Si vos tuvieras que decirle a alguien que Quiere ser modelo Alguien que se siente gordo Alguien que quiere cambiar su cuerpo no. ¿Qué le dirías hoy? Después de haber pasado, sí. de haber estado mejor De estar en una recaída De todo esto que le pasa, digo, con sinceridad mira eso es algo que muchas veces me mira me pasó ayer Que estábamos y una compañera me dice Ojalá yo no pudiera comer en todo el día Como hacés vos O sea, al principio en parte me ofendió Porque fue como, pero le digo no, eh, no lo digas a eso Porque ojalá yo pudiera O sea, yo creo que Es una cuestión de preservarse en, si querés bajar de peso haz ejercicio como una dieta variada nunca te metas en esto o sea en, nunca doy consejos ni le digo a alguien che mirá esta página para nada porque me parece horrible y ojalá yo capaz pudiera enfrentarme todos los días a un plato de comida sin mirarlo con asco en, como lo puede hacer cualquiera porque en parte pienso que la comida es un momento de, de disfrutar y todo pero con esto no se puede Y, y o sea, racionalmente pensás que podría ser un momento de disfrute Pero no te pasa de disfrutarlo Y no, pero por eso le recomiendo a la gente Que querés bajar de peso, es una dieta normal Consultá con un nutricionista eh, Y tenés las cosas normales no, no hagas algo de lo que después te arrepentís Porque esto no es fácil salir No digo que es imposible, pero no es fácil y es, es Mucha gente se muere por esto. Hoy, ¿cómo, ¿cómo enfrentás esta situación? Digo, ¿con qué tratamiento? ¿Con quién estás? Eh, vos decías, bueno, hay posibilidades de que lleguen incluso a internarme. Mientras tanto, así, ambulatoria, yendo la escuela, conviviendo sí, yo, con Sí, yo estoy con una psicóloga, que es especialista, es del equipo de alimentación. ¿Y que vas dos veces por semana? Una o... vez por semana es. Y el resto es vos y sí. enfrentar y autocontrolar, digamos. Pero como, o sea, ahora mi mamá estaba pensando en internarme, digamos, en un lugar que se llama Luba, no sé si sí, se sí. conoce. Eh, o sea que no es, digamos, es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero el tema es el siguiente. O sea, mi mamá estaba pensando en internarme, yo tuve tres ataques de ansiedad hace poco. Eh, uh -huh. Así, uno tras, de hecho este lunes tuve uno, así que... Eh, pero más que nada por eso porque se, se, se dan esas todo en el hospital y todo y mi mamá está muy asustada y bueno, a veces cuando llegan esos límites, pero eh, lo, lo más gracioso es la recuperación de estas cosas porque uno dice no hay lugares para recuperarse, pero Aluga por ejemplo, que es una asociación sin fines de lucro cobra, muy caro, muy caro. Y tipo, ¿vos estás entonces? ¿Hasta cuándo, te, hasta dónde te dejan recuperarte de verdad? Porque Bien, ahí aparece también un problema de ¿Qué tanto te cubre la obra claro. social? Que empieza como una especie de peregrinar Sobre todo para los padres, eh, o en de tu mamá que Calculo que también debe haber como una, una situación de mucho miedo De mucho temor okay. ¿Sí? Digo... Eh, hay, hay también como la, la imposibilidad en algún momento de ver qué hacer porque la voluntad es de otro y la sanidad es de otro. Entonces, eh, digo en este caso es tuya y las decisiones frente a una galletita las tomas vos, no la no, toma tu mamá. Entonces hay, hay mucho ahí, digamos, que excede la reflexión. no digo Hay algo que no uno racionalmente, yo te escuchaba hablar, como que racionalmente decir bueno vaya a un nutricionista coma esto una cosa es lo que racionalmente uno ve otra cosa es lo que le pasa a uno frente a la comida o a la situación de almuerzo y esta, estas cuestiones cuando ustedes hablaban de trastornos eh, a mí me soltaba en la cabeza digamos una idea que era esta idea de que no es una enfermedad que muchas veces tiene como muchas enfermedades asociadas ¿no? Eh, y que muchas veces ninguna persona está enferma sino que tiene que enfrentar el trastorno que tiene que es otra cosa. ¿Cómo cómo lo piensan ustedes, digamos, en términos de eh, la convivencia diaria? ¿Cómo te imaginás vos que, no sé, llega el verano de acá? Eh, ¿cómo, cómo te imaginás que va a pasar esta situación de, bueno, yo tengo que superar ahora qué para poder llegar bien, para estar tranquila, para qué sé yo, o sea, justamente llegue el verano, esa esa parte, o sea, en donde todo el tiempo te están bombardeando la cabeza con campañas llega el verano y todavía te tenés que poner una bikini y tenés que bajar de peso, o sea, todo el tiempo eh, campañas de, no sé de cosas para bajar de peso, de pastillas qué sé yo, todas esas cosas y qué sé yo a, a, a mí más que nada son pocos que me cuestan un montón enfrentarme, decir y, y ahora qué, qué voy a hacer y, y cuesta, cuesta mucho ¿Vos cómo lo vivís? Porque tan, para vos también va a llegar un momento del año En el que ustedes se sientan juntas Y si se ven, se ven porque están de vacaciones En otro momento, digamos Ya has pasado por esto ¿no? ¿Hace cuánto se conocen ya? Desde no, este año, ¿desde principio año? de año Ah, principio de este año, o sea, va a ser la primera vacación claro <risa> Bien, ¿y cómo cómo la, cómo la ven la situación? ¿O llevan el día a día y no piensan en esto? ¿Cómo es? eh Yo suelo no pensar eh, de acá al verano Pero sí, va a ser complicado El no vernos todos los días, capaz... Es como que yo desde mi casa eh, voy a preocuparme porque no sé si ella está comiendo o no, qué está haciendo. Y también el tema ese de los medios de comunicación que todo el tiempo te bombardean, es como que a ella le van a pegar duro y, y yo no voy a poder ayudarla, no voy a estar al lado de ella mm. para ser como el pilar y decirle, no, tenés que resistir, podés seguir, tenés, y, y es más complicado en ese sentido. Eh, ustedes estuvieron también buscando otro, Testimonio de otras personas, ¿no? Sí, tenemos el testimonio de un adolescente También, que pasó por lo mismo una chica, que queda más o menos? Eh, 17, tiempo. nuestra da, más o menos Bueno, escuchemos a ver Qué dice eh, Y vamos a prestar atención, digo, porque me parece Que hay mucho acá para después poder empezar a ver Cómo podemos enfrentar esta situación A veces pensar juntos Ya es una, uh -huh. es un buen modo de eh, Empezar de algún modo A buscar respuestas, ¿no? Creo que primero bulimia y seguido de anorexia Como un juego al principio Era como hacerlo para sentirme Me sentía bien al principio Y para hacerme más flaca Y era como que el coma me cerraba perfecto Pero bueno, al, a la larga terminé pagando como las consecuencias Y creo que a la larga Lo que se empiece a hacer reiteradas veces En el día o en la semana o o el tiempo es una adicción, y creo que la, las enfermedades son una adicción la mayoría de las veces. Esto fue así, era una compulsión de no poder parar. Por ahí decía, bueno, voy a comer porque obviamente tenía hambre, como tenía problemas de anorexia, no comías por un montón de tiempo y llegó un momento que te, el cuerpo te pedía comida. Comías como desesperada cantidades y cantidades de comida que después el cuerpo no lo soportaba porque era mucho en poco tiempo. Y eran cosas que no se manejaba, era todo el tiempo el no comer o comer desesperada y, y vomitar. Igual creo que eso es re importante, la presencia de la familia. En mi caso, la verdad que tardaron bastante a haberse cuenta, incluso cuando lo blanqueé, la verdad no me dieron mucha bola que digamos. Pero creo que con par esa alerta, se recontra, previene a tiempo, así que está bueno eso. Yo creo que, que lo que es el medio actual, sea la televisión, internet, la radio... Todo motiva para mal, en mi caso. Hay un estereotipo de mujer... Ahora, por ahí no tanto, pero en su momento, hace unos años sí... Hay un estereotipo de mujer la mujer tiene que ser perfecta. Y dentro de la perfección, que para mí no, no son no mis... A ver, no, no son mis aptitudes, pero en general... La mujer perfecta tiene que ser flaca, con un cuerpo increíble, eh, esbelta, inteligente... Tiene que ser la supermujer. Y ahora que somos todos seres humanos y tenemos nuestras fallas... Y, ...y no hay nada más lindo que, que comer lo que a uno le guste... Eh, ...comer sano, variado, darse gustos... ...porque uno engorda la cabeza, si no... ...y hacer gimnasia para sentirse bien. Hora libre desde las escuelas... ...por el derecho a la comunicación. Ahí escuchamos a una chica... ...de otra escuela, ¿no? No es compañera de ustedes... ...y que también atravesó una situación similar... Me llamaba la atención que por una parte hablaba de los medios masivos de comunicación como replicando o amplificando esta imagen de, uno tiene que ser esbelto, flaco, como esta cosa de, el éxito está en ese lado, ¿no? Y la otra cuestión es de los nuevos medios, donde vos también le contabas algo que, bueno, existen blogs, existen páginas, sí. eh, y que para uno quizás es muy difícil buscar la palabra adecuada. A mí no se me iba ocurriendo nunca, buscar mía... Eh, como asociada a algún trastorno alimenticio y resulta que quien está en el tema y quien está empezando a buscar en algún momento te enterás ¿sí? y, y es esta idea de enterarse y empezar a interactuar con otra gente que está viviendo con lo mismo pero que tiene una visión muy eh, distorsionada de la situación y digamos. el otro te incentiva, te da consejos todo y uno cae, ¿entendés? te crees que es tu amigo y qué sé yo ...se termina convirtiendo en tu enemigo en realidad porque la persona está igual de mal que que, que vos o sea si sí, ahí aparece esta idea de medio de contagio ...no... de sí. bueno te empieza a pasar como todos los tips para que te metas más adentro del trastorno ahora más allá de esta mirada yo lo que re, me sigue llamando mucho la atención es la mirada racional tu mirada racional acerca de pero coman bien pero sean sanos pero sí, como, ¿sí? es que para mí no o sea Yo que ya lo tengo es como, no lo puedo aplicar a mí, pero trato de decir, para el que todavía no lo tiene, que no lo tenga. La chica que recién escuchamos era igual, eh, vieron que tenía lo mismo, bueno, pero lo ideal es hacer una dieta, hacer ejercicio, comer sano, variado. ¿Sí? Dijo la palabra comida variada tres veces, <risa> digo, yo estoy escuchando acá, digo, miércoles. Eh, o sea, tiene como muy claro esta idea de no es solo proteínas o solo azúcares o solo, no, no, lo no, dijo, coman variado sano ¿no? y que la comida sea variada y que sea rica ¿no? Digo, como que hay toda una cuestión de que el discurso está no estaría funcionando dentro de uno ¿sí? y la cuestión ahí es de las aspiraciones una de las cosas es ¿por qué uno parece que aspira a esto que ve en televisión? o a esto con lo que interactúa ¿Cuál es esa aspiración? Porque te que eso te muestran como que eso es el éxito, o sea, vos ves una modelo que qué sé yo, es súper famosa, la contratan para todos los lugares, para todas las mejores marcas, qué sé yo, y o sea, la mina es súper delgada, entonces vos decís, "Sí, si yo soy súper delgada voy a conseguir lo mismo", ¿entendés? O sea, o sea, obviamente se pasan por otros un montón de filtros, no es solo ser delgada, pero uno en tu inconsciencia lo pensás, es como que la delgadez es, sino, es sinónimo de éxito. Ahí hay como una introyección de traer ese principio y e intentar que funcione dentro de uno. Yo entiendo el mecanismo. Me sigue pareciendo sumamente irracional. ¿sí? El problema es que la, los trastornos no son racionales. Uno los vive y los tiene que enfrentar. Digo, por una parte me, me, me, me resulta como difícil a veces de comprenderlo. El problema es que, claro, no es racional. Es como cuando alguien te dice bueno tuve con una pareja que me me gustó mucho, entonces no me cuidé vos sabés que hay que cuidarse, sí, claro hay que usar preservativo, qué sé yo, racionalmente tenemos todo, después en el momento de el funcionamiento pasional y de los sentidos, la razón parece como achicarse, como desaparecer como diluirse acá aparecen otras cuestiones que es, parece que esta irracionalidad pasó al sistema de medios, quizás empezar a hablarlo también los permita hacer otras cosas. ¿Qué esperan ustedes que les pasen a, a los chicos y a las chicas que están escuchando estos testimonios que te escucharon a vos? Digo, para mí es de una crudeza y de una valentía enorme que vos puedas contarlo. ¿Sí? No sé cómo lo vivo, pero para mí insisto, es de una valentía muy grande que te que te animo a hacerlo. No, para para hacerlos tomar conciencia porque o sean no no le deseo a nadie que viva lo mismo que vivo yo. O sea, eso es lo, lo principal. ¿Y vos con qué intención te sumaste a esta idea de hacer un programa y de dedicarle, digamos, una hora de cabeza a hablar sobre esto y muchas horas de preparación para esto? Sí, yo creo que más que nada fue por un tema de que en los medios como que se toca nada más la anorexia y la bulimia, que son como los que más afectan a los adolescentes hoy en día, y no se tocan otros temas. Entonces era como que nosotros tenemos que averiguar y profundizar sobre el tema... Que, que hay otros trastornos que es, les pasa a, a más gente de la que nosotros creemos que les pasa en realidad y que no es solo un trastorno que que afecta a las mujeres, que puede ser hombres y no solo adolescentes, pueden ser eh, gente que entra a la adultez y, y puede vivirlo toda la vida. Eso que acabas de decir es fundamental, muchas veces uno solo piensa en eh, niñas, adolescentes y jóvenes mujeres. Sí, y en realidad hay una enorme cantidad de personas afectadas por trastornos alimentarios y que no necesariamente son mujeres, que no necesariamente son niños, que no necesariamente son jóvenes. sí Hay como muchísimas situaciones. Tenemos otro testimonio más. Sí, ¿sí? de la psicóloga. La segunda parte sería... Bien, sí, tenemos una psicóloga, en la segunda parte Y también tenemos un testimonio de una un adolescente, de una adolescente que sí. Bueno, vamos con la psicóloga A ver qué nos dice Y en una de podemos también ir pensando posibilidades Y se da más en la adolescencia Como una forma Porque está relacionado Con la forma de resolver eh, El desarrollo psicosexual Tiene que ver con eh, Conservar un cuerpo infantil perder las formas si te dan en la adolescencia es cuando empiezan a perder peso y perder es, es un cuerpo de niña que siguen conservando y quedar en dependencia eh, de los padres o sea, está relacionado con el desarrollo eh, psicosexual no no solamente con la sexualidad en sí sino con la maduración psíquica que se necesita para una befica el no comer significa un éxito entonces Eh, no Obviamente Que si vos decís Come eh, O sea No hay un registro No hay conciencia de enfermedad Lo primero que se trabaja En un tratamiento Por desórdenes alimentarios Es que la persona eh, Tome conciencia de enfermedad Y que la familia También tome conciencia de enfermedad Y eso puede tardar mucho tiempo Porque muchas veces Las madres Las ven que están lindas Y están flacas sus hijas Y también Esa delgadez también Hoy garantiza cierto éxito Social Social o sea, no son enfermedades aisladas de la situación social actual. Eh, es el descenso rápido de peso. En tres meses capaz que pierden 15 kilos. Entonces es un descenso muy pronunciado. Generalmente es, la consulta viene al quinto mes. Y generalmente la consulta viene por parte de la escuela en el caso de los adolescentes derivado o acompañados por algún compañero de trabajo. Es muy raro que la consulta la hagan los padres porque los padres se dieron cuenta solos. Realmente es alguien externo. Por eso el abordaje tiene que ser interdisciplinario y con abordaje familiar. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Interesante esta visión que por ahí me parece que quiere decir algo que en el fondo todos queremos, ¿no? Si vos te ponés a pensar en relación a los demás, ¿qué es lo que querés que los demás eh, hagan con vos o tengan con vos o sientan por vos? Eh, más que nada, lo que es que que si me ven mal se preocupen y si me ven bien que me feliciten para que pueda seguir estando así. Se alegran. Claro. Ahí aparece algo que es, yo quiero que la gente me quiera. Cuando ella habla del desarrollo psicosexual, creo que la gente lo quiera. En definitiva es esto. Estamos haciendo cosas en la vida todo el tiempo para ser amados, para ser queridos, para ser deseados. Para caerle bien a los demás también. Es que eso es ser querido. Claro. Es, caerle bien a los demás es en definitiva ser deseable, ser amable. ¿sí? Ser pasible de amor por el otro. Y en definitiva es esto lo que está planteando la, El problema, el trastorno es Encontramos la respuesta Para ser querido, deseable o amado Por los demás en algo que no está correcto En algún momento Lo que explicaba la psicóloga es Alguien entiende, che, no estás haciendo bien las cosas De todos modos no funciona Ahí es donde empezó la trampa, ¿no? Bueno, si sí te entiendo que no está bien De todos modos ya quiero Sigo haciendo esto para que Me quieran, la gente no te va a querer por eso No importa empieza pues ahí la irracionalidad por eso es un trastorno ¿no? digo en eso empiezan a también ustedes a, a, a llevarnos a nosotros, a todos los oyentes a esta idea de que che, no podemos empezar a juzgar lo primero que me parece que algo vos planteabas al comienzo era uno se siente como todo el tiempo en tela de juicio no bueno, no me acuerdo bien como lo dijiste pero vos dijiste, hay como esta cosa de que los demás te van a medir, te van a tasar te van a como sí. van a señalar Antes que nada Sí, tipo, cuando vos aceptás lo que tenés O sabe el resto lo que tenés Te señalan, qué sé yo, como una enferma O como, no sé, hasta a veces Tu propia familia, qué sé yo Y, y eso es peor Porque cuando alguien que te quiere Te está señalando de enfermo O de que lo querés hacer porque te gusta porque querés llamar la atención Lo sentiste de, de peor manera ¿Cómo lo dirías vos? Si vos, a vos alguien te dice, mira, tiene tal persona Un pibe sufre de vigorexia O tal chica Eh, en este momento sabemos que él sufre eh, anorexia ¿Qué dirías vos? ¿No está enferma? No, está ¿Qué, qué? No, no, obviamente, o sea Uno como que en, en el otro lo ve, ¿entendés? Y es como, eh, eh, habla de la cierta irracionalidad que vos hablas recién O sea, racionalidad para pensar lo del otro y no para lo de uno o sea, uno racionalmente del otro lo puede ver. La historia es aplicar eso en uno empieza a ser como una incongruencia, empieza a generar como ahí una... Sí, mirá, de hecho, me acuerdo que en una de las discusiones que tuve con mamá, le digo, vos no me vas a internar, ahí están todas enfermas. Yo no estoy enferma. Eh, y es así, o sea, en el resto lo puedes ver y en uno no. Bien, a ver, vamos a escuchar otro testimonio. Tenemos una adolescente, una chica más, que ahí nos hablaba... De, de, de su propia experiencia no Escuchémoslo y después comentamos Creo que todo comenzó Cuando tenía 14 años Y estaba preparando mis cosas Para la fiesta de 15 Y la verdad que yo era una chica No gorda, pero tenía cuerpo Tenía forma Y yo quería estar mucho más flaca Entonces, cada tanto De vez en cuando Alguna comida me las salteaba O no la hacía, pero era muy de vez en cuando Después de mis 15, eh, en el verano del 2012, eh, directamente eh, sufrí por cuestiones amorosas y eso me hizo dejar de comer por depresión. O sea, empecé como en una depresión y directamente dejé de comer. Era como yo me quería ver y no era por cómo los demás me veían, sino por, por mí. Por, por O sea, simplemente porque no me sentía cómoda. Eh, además eh, Yo de chica También siempre había como Tenía como una ídola Que era una amiga mucho más grande que yo Y ella era muy flaca Y a mí me, me gustaba esa forma De cuerpo, ¿no? que se noten los huesos Y esas cosas Mis padres eh, al principio No no se, no se dieron cuenta o Bueno, si bien lo veían Como que no Lo dejaban pasar, como que lo negaban Con el tiempo esto duró ...mucho tiempo... ...mis padres se dieron cuenta y... ...y llegó digamos a un caso en el que... ...ellos intentaban... ...bancarme y escucharme si lo necesitaba... ...pero no servía para nada... Eh, ...la verdad que... ...no tuve ningún tratamiento psicológico... ...ni nada por el estilo... Eh, ...sí mis amigos me iban diciendo... ...con el tiempo y me decían que, que estaba muy flaca... ...y me lo remarcaban todo el tiempo o que no comía y esas cosas yo no las notaba después de un tiempo ya no las notaba y bueno, todo terminó muy mal y así me di cuenta eh, cuando me, me empezó a pasar esto cuando dejé de comer eh, de un día para el otro y ya dejé de comer a los dos meses un día en el que dije bueno hasta que llegué me gusta como estoy me veo flaca, me veo como quiero pero en realidad no en realidad eso siguió y yo no, no me di cuenta Y hasta se podría decir, dos meses, eh, me di cuenta realmente y comencé a a comer, ¿no? Realmente como... Yo me sentía muy cómoda con mi cuerpo, no, no me molestaba, pero la gente, los chicos, mis compañeros, mis eh, mis mejores amigas me decían, Mirá, ye, eh, estás muy flaca y... Estás teniendo actitudes que son de anoléxica. A mí no me vino por un año más o menos el ciclo menstrual. Y, y bueno, eh, eso la verdad que yo lo tomaba como algo normal. Eh, porque suele pasar en la adolescencia que una chica puede ser irregular. Y hasta los 18 por ahí no se regulariza totalmente. Eh, pero bueno, después me di cuenta que no. Ellas si creen que que no comer las va a ser mucho más lindas, la verdad que nada que ver. Yo ahora estoy muy desesperada realmente mientras todas, bueno, la mayoría de las mujeres quieren adelgazar para el verano y todo eso. Yo quiero engordar y estoy en eso, estoy haciendo todo lo posible y, y que nada, un cuerpo lindo la verdad que no, no, no es una mujer que se le ven los huesos o una mujer que tiene cuerpo que y que, y que se siente cómoda porque la comodidad Eh, ...y estar seguro de sí mismo te hace mucho más atractivo. Me quedo con esa última frase, ¿no? Lo que más atractivo hace a uno es estar seguro de uno mismo... Cosa que entiendo también que es muy difícil de, de construir hacia adentro de todos los seres humanos. Más allá de si tenemos o no algún trastorno, eh, esto de aceptarse, quererse, amarse como uno es. Eh, vamos a escuchar algo de música, pero antes de esto... Eh, veía que había como por ahí empezaban los relatos a aparecer como otros trastornos asociados ¿cuáles son esos, esos problemas que puede tener alguien que tiene ovicoresia o anorexia o bulimia? ¿cuáles son los otros problemas médicos que, que también hay que atender? En el caso de las mujeres te puede pasar de no tener el ciclo menstrual, por ejemplo eh, te empieza a faltar un mes, dos meses después te viene y después ya no, y ahí es cuando tenés que ir al endocrinólogo porque ellos se transforman en un en se puede transformar en una enfermedad y eso puede llevarte a quedar estéril o cosas peores La otra cosa que me quedaba era de tu relato cuando vos decías, me desvanecí un par de veces ahí sí. haciendo ejercicios un montón, un montón de veces Eso también La es digamos, ¿no? sí. O sea o, pero... sea, o también tú eh, por ejemplo en el caso cuando vomitas o sea, tus intestinos empiezan a funcionar mal uh -huh. Eso es bastante jodido porque no sea, es es un órgano importante, no puede dejar de funcionar. No, aparte puede generar gastritis, problemas en la voz, sí. muchas veces se queman las cuerdas vocales. Sí, o si no, también puede pasar de lastimarte lo que es la faringe, la laringe, toda esta parte, de de ayudarte con los dos a vomitar. Pasa claro. muchas veces de lastimarte, de poder sangrar cuando estás vomitando esas cosas. La otra es la caída del pelo, ¿no? Las uñas muchas veces están, bueno, eso es porque no hay proteína del cuerpo, Eh, la caída del cabello Que aparte de ahí empieza a aparecer También como está otra vez la paradoja Para estar más bello, para estar más aceptable Resulta que después es más difícil Estar bello si se te cae el pelo Si se te quebrejean las uñas y, digamos, En la lógica uno lo entiende Pero de todos modos En el día a día Eso parece no estar tan presente ¿no? ahí eh, Me parece que también está bueno Que los oyentes empiecen a reconocer Esta idea me quedaba con algo también que, que comentaba esta último esta última chica en el testimonio, ¿no? Bueno, veía a otras chicas más flacas me parecían que eran exitosas, ¿sí? Pero me gustaban esos cuerpos con los huesos marcados y qué sé yo. Bueno, pero también hay que empezar a ver que hay asociado a otros problemas endocrinológicos, de, incluso en la cuestión estética, en la cuestión también de la salud gastrointestinal, empiezan a haber como muchos problemas. También puede haber en algunos extremos hasta problemas en las dentaduras, ¿no? Hay, hay como sí, muchas. hay chicas que en Alúa, por ejemplo, hay chicas que eh, por no tener calcio se le empiezan a caer los dientes o a salirse las uñas, eh, se les caen directamente. Bien, vos has escuchado un fragmento del tema musical, no nos queda nada de tiempo. Sí, pero por lo menos para por qué era valioso este tema que eh, es un tema que lo canta porta que es un rapero español él, él lo cuenta desde afuera eh, lo cuenta como cantante sobre una chica que está sufriendo ese trastorno y, y eso lo como que le dice que, que no se mira al espejo que no siga en eso que trate de salir a donde es posible escuchamos espejismo con tu físico, si tú nunca te habrás rayado por eso. Coño, mírame. Bueno, mira, da igual. Tú no lo entiendes. ¿Pero qué es pasación? Mírame al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo al que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 Cuando sales de fiesta, la gente te observa por la calle y eso te molesta. Sientes vergüenza y al probarte vestidos te rayas. Harta de tener que pedir otra talla en la playa. No expones tu cuerpo porque... Te... Ahí escuchábamos a Porta hablando de espejismo. Seguramente es un tema que valdría la pena escuchar con más calma, así que los invito a que lo busquen, a que lo escuchen. Eh, nos queda nada de tiempo, pero la pregunta es, chicas... Eh, ¿Qué quisieran ustedes dejar en la cabeza de los oyentes? ¿Qué, qué queremos que nos puedan escuchar desde Jujuy hasta Ushuaia? Eh, aquel que nos escuche ¿Qué cosas habría que tener en cuenta acerca de esto? Bueno, primero que nada, como dije antes Desde un principio, tomar conciencia de la enfermedad en eh, Si tienen a alguien Si algo se dan cuenta de algo raro Que ayuden a la persona, ¿no? Hacerse el desentendido Esto es difícil, bueno, me queda afuera, ¿no? O sea, y tomar conciencia, como dije antes Uno quiere ser más delgado Quiere tener un cuerpo más sano, hacer ejercicio Tener una dieta más variada Pero no No caer en, en lo otro ¿Tienes? Sí, creo que más que nada Tratar de ayudar El que está afuera, tratar de ayudar y, y si ves que no Puedes eh, hablar con un adulto y, y tratar de Empezar lo que es psicólogo Eh, si es más excesivo o psiquiatra eh, y tratar de, de controlar y que no termine en una adicción extrema en la que se tenga que llevar la internación o, o esas cosas la otra cuestión que me dejaba ahí pensándole a la cuestión de cómo funciona la relación de cada uno de nosotros como sujeto de derecho con el Estado hay que conseguir que todos los hospitales haya alguien que sepa sí, porque, del tema sí, porque por ejemplo, o sea Ponle a Luba que es el mejor, es pago, o sea, si vienes a una fundación sin fines de lucro, tenés que pagar, y si no tenés la plata, no podés, eh, y supuestamente es el mejor, o sea, ¿cuándo se va a conseguir? Y si no, después tenés otras opciones, tipo neuropsiquiátricos, hospitales, pero capaz tener un sanatorio que sea especial en eso que no sea pago, que no sea privado, que todos puedan acceder y pensemos que estamos en Buenos Aires ¿no? quien esté en otras provincias posiblemente tenga menos acceso aún a estos servicios, uh -huh. así que en todos los casos también hay que gestionar para que haya políticas públicas que nos protejan Chicas, muchísimas gracias De en nada. serio por la sinceridad, por la valentía y por traer el tema, nosotros les decimos a los oyentes, hasta la semana que viene cuando volvamos a decir buenos días buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre, chau, gracias, hasta la semana que viene. tan solo quiere ser bella.